Soy Felipe Rojas y sí, les doy la bienvenida a Grupo de Miércoles y también a quienes componen el panel de este programa. Eh, buenas tardes, Manuel Silva. ¿Qué Buen, tal? Buenas tardes, llegué temprano. Uh, eh, uh, uh, era posible. También sí. la bienvenida a Sebastián Gamboa. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, animoso. Hoy día, sí, súper bien. Gracias. algo que decir? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. No, no, aprendí nada de los panes, así que... ¿Y tampoco de Gonzalo Cáceres? No. Pero actualicé mi foto. Hoy día actualicé mi foto de portada y puse a Gonzalo Cáceres. Ah, qué bien. Palabra de hombre. Palabra de hombre. Y también Camilo los sentado las piernas de Manuel Silva, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Oye, tenía en medio foto. Ah, ¿qué me gustó la polera de Camilo. Sí, hoy día ando vistiendo una polera rayada. de color café y blanco. Para el fan de Camilo Quinovino, que no vino que se está perdiendo a Camilo. Se enojó. Se enojó. Se enojó. Se enojó. Se enojó. Se Ando hecho. entero de café, parezco un mojón con <risa> Un mojón Eso. con pelo. Yo con diría pelo. que parecía un bonobón, era como un piropo, es típico piropo, pero no es dulce, tan rico. Es dulce. El, el típico jote patético de universidad o de dos lados, pero no es tan rico. Sí. Es como mi niña. Gracias. Mi niña. Ay, mi niña. Gracias. Sabiso. Sabiso. Eh, Melissa Melisa está eh, volando por ahí, dijo, el mío, cielo, ahí va a llegar el a las dos y media no, Está me el cielo. con el, el reloj cambió cambió la hora antes, entonces. Se sí, nos está estudiando que tenemos prueba después de personas sin sentido, sí, un ramo sumamente útil en esta universidad. Así que, bueno, pero nosotros Mi vamos y valores también. Es parecido, mm. pero esto es más denso. Ah. Un eh. mm, muy buen ramo, es como a los de, de Pero bueno, vamos de lleno con las noticias porque eh, tengo aquí esta hoja Ustedes conocen a Leo Rey, supongo. Te lo dice eh, la noche. Parece. No, era Joan Amor el que decía. ¿A eso? morir? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿En serio? Sí, se me habían engañado. ¿Yo pensé que era el que decía <risa> a morir? No, ese o Américo. Américo. ¿Américo? Anímico. Sí. ¿Ané que cantaba Cristo también en. Sí. <risa> en Radiohead no, también pues, cantaba. Claro. Américo, Américo, ¿sí? Sí. sí. Bueno, la cosa es que este personaje de la música nacional tiene una faceta conocida no por. No por muchos, perdón Pero ah. cada vez se está más indicando más ¿Me escucho, amigos? Sí, sí. Ah, muchas gracias Se estoy escucha ahí perfecto. atrás Se escucha, es para qué respondí? Disculpa, Camilo, eh. ¿dónde estás? Eh, estoy eh, muy lejos Ah, muy bien ¿En sí. qué parte específicamente? Estoy ¿Dónde M queda muy lejos? despachando desde Camboya. Ya ah, sí, ¿Y con, cómo están con... las mujeres de allá? Bien, te un saludos Dice que, que les pagué <risa> lo que <risa> <risa> <risa> <risa> Que la no, Que le, con la Junaev no es suficiente Ah, ya yeah. Diles que tú les vayas a pagar el 2x1 sí, que lo no hizo pago. el otro día. Yo les pago ya, el 2 por 1 Bueno, la cosa la es que... La negra no hace 2x1. <risa> <risa> ya, dale, dale. Eh, este compadre, Leo Rey, es famoso porque tiene una faceta distinta. Él juega Mortal Kombat y es un fanático y tiene hasta las máquinas. De hecho, yo también soy un jugador empedernido de Mortal Pero, Kombat. Compulsivo. Hasta el 3 Ultimate. Bueno, el 9 que sale hace poco igual. Y, y digo... Si Jorge González era como una especie de influencia Para mi musical Leo Rey destronó totalmente a Jorge González Porque ese es un verdadero crack On, dije on, on. Eh, Porque juega Mortal Kombat y lo hace bien De hecho, salió tercero en un campeonato Voy a leer es la noticia se, se imagínate, no es mejor. ¿Te imagínate un día de entrevista ¿Cuál es tu referente musical, Felipe? No, Leo Rey Leo Rey porque juega Mortal Kombat <risa> Mortal No por no. la música que hace Claro, me gustan los fatalities que hace Leo Rey. Eh, entretenimiento Diana y, un, eh, y la comunidad Ultimate Mortal Kombat Chile organizaron en conjunto lo que fue el primer torneo del juego clásico de Midway. Es mucho que mejorar, pero vamos en alza y hay cosas que nos, se nos escapan, pero vamos aprendiendo, señaló Pablo Castro, representante de este grupo. El invitado estrella que disfrutó como un niño, Leo Rey o Kung Leo, alusión a Kung Lao, un personaje que usa un gorro con sí. filo. con Leo. Claro. No. Eh, vocalista del grupo de la noche Y reconocido fanático Mortal Kombat 2 Fue a participar a su primer torneo Muy feliz con su tercer lugar Afirmó que a pesar de tener los arcades en la casa No es lo mismo pelear contra la CPU y contra estos jugadores de alto nivel Estoy súper contento y conforme a pesar del problema en mi primera partida Es bastante cómico Porque piensan que uno por ser el personaje de Leo Rey No puede tener la personalidad La posible perdón, dentro del juego Y estoy contento porque me gané el honor Y el respeto de mis compañeros sentenció El crack desde ahora La influencia sigue, seguir, el modelo seguir. ¿Qué grande Kungleo? Kungleo, un maestro. Kungleo, ¿sabes Kungleo? Oye, oye Kungleo. Leo Kungleo. Okay. <risa> y yo todavía no consigo esas cosas. No sé, yo no me imagino la chasca de Leo Rey jugando Mortal Kombat. Hay una foto Como incluso... Que... que sale jugando sí. Mortal Kombat. Sa sale con la Cobra. Sí, salen desafiándose. Sí. De hecho, eh Nardi ha visto yeah. jugar a Sí, yo fui Leo Rey a Diana una el año pasado. Yeah. A ver a la Cobra versus Leo Rey y fue la pérdida de tiempo más grande de mi vida. <risa> Porque hay algún detalle que nos quieras contar. No, no es que no que había corriente ese día. No, no se había cortado, jugar. no, de hecho se cortó <risa> la luz en el juego de Diana, así que no tuve que volverme oh, en micro. Fue unos títeres, unos calcetines hicieron las peleas. <risa> <risa> que no tenían no tenían No, no, no energía. Oh, okay, qué buen tema es el, el tema de reptil en la película de Mortal Kombat. No Cuando pelea Liu Yukan con reptil, ah, ya sal, no sale una, una figura en unas paredes, pesca el Yukan a esa figura y la tira a una calavera como un esqueleto. Y se pone a pelear. Mortal y Liu Kang ah, en esa parte hace la, la patada eso. de bicicleta. Y, y uno. Y dos. Y, ah, y uno. Con Claudio Miranda. Arriba. chicos Y uno. Y dos. Asist vamos chicas, mil? Ver, sí, ahora? O sea, ah, sí, con razón. Ha bajado varios kilitos así. Con razón tiene el podo que tiene. Pues. Ah, ya, no le vamos a poner por favor. Está haciendo ejercicio en Cambodia. Ah, ¿En Camboya. Qué hermoso. Holiday Cambodia. Como en Cambodia. ¿Cómo están las muchachas allá con el ejercicio? U, me moví de Camboya ¿A dónde está ahora? Estoy en um, Coihueco. Ah, ahí. También ah, ya. te mando saludos. <risa> ah, <risa> que les paguen lo que les debo. Que les paguen lo que les debes. Oh, qué casual. Paga lo que debes. Ya. Oye, ten cuidado ahí con la retaguardia, Camilo. Si no, sí, sí. Y uno Y dos Algo algo así Se me olvidó Algo Prefiero la música De Leo Rey Sí, igual Una de la noche No sé Sí, podría jugar. ¿Y se imaginarían Otros famosos O gente Alexítico Alexítico va a salir Jugando, a no a Mortal sé, Kombat Street Fighter Después va a empezar el Alexítico va a jugar Mortal Kombat Claro ¿o? Me va a copiar Los pasos a Leo Rey Podría ser Como siempre, ¿no? Como siempre, Como siempre. Hoy, sí. Hablando de Alexítico Lo viste en el festival Horrible Un asco Un asco Ya, eso era <ríe> A Luis Dima Yo me lo imagino ah, Jugando con Mortal Kombat Luis Pero, Dima Así sí, haciéndote lo lo un Dima? brutality Haciendo un brutality <risa> <Parkinson así>. oh. <risa> Es que después Yo vi Taki Jator La película de él entera Y fue como qué mal ¿Y la viste entera? Sí la vi entera ah, Cuando bien. se lo raptan Los marcianos incluidos. <risa> ¿Qué? Es que no, me imagino esto? jugando Mortal Kombat. No. Una <risa> la... Bailando U Bailando no. con el cuello. <risa> ¡Ah, no, con cómo... eh, eh, el corpo y ahí. Fatality. Y la enfermera, al medio. <risa> oh, ¿Qué Qué es, Dios, fatality, yeah. fatality. Fatality <risa> Te lo dice. Fatality. Culeo, <risa> culeo. ¿no? Somos desde ahora fans de... <risa> del. Del culeo. <Sí. risa> Sí. De hecho yo creo que somos Bastante adeptos por eso Yo eh, tengo varios amigos Que hicieron amigos de él En Facebook en su perfil De Kung Leo ¿Para hacerle un Kung Leo? Sí Un Una noche de Kung Una noche de Kung Leo Una noche de Kung Leo <risa> <risa> Es que que no. Haciendo no, referencia no. al grupo y a su afición a Mortal sí. Kombat. Sí. No puedo hacer la relación entre Leo Rey y Mortal Kombat, como que lo, vi, vi la foto, pero me, me, me cuesta el, mucho. El look de Leo Rey es bien dark. Así, como, como que se cacha que juega Mortal Kombat. Oh. Es que es raro el look de Leo Rey. Es como una mezcla entre glam con cumbia. Es como no sé, una especie de metálica con el polaco. Claro, es como King Hammer, pero que Jaime conoce, no sé. pero es ¿Con un, ¿con un, un American Song, es un American Song. Imagínate que Jaime tocando un American Song, con el ¿Se teclado, se con el de teclado un guitarra. -y, y se quedaron pegados, se quedaron pegados. Sí. Sí, sí. sí. Unos clásicos, unos clásicos. Vamos con la próxima noticia antes de que el tiempo pase rápido. Narri nos trae la Ay, próxima noticia. Sí, vive de colarse en las filas. Este es un hombre llamado Ramea, Robert Samuel. Es un pícaro de nacimiento y luego de perder su empleo tuvo la ingeniosa idea para ganar unas monedas. Eh, algo, algo polémico. En sí la noticia trata de que el tipo colaba a la gente mientras salían productos electrónicos como el iPhone 5. De colarlos en las filas. Eso, qué interesante, qué, Narri. Qué tipo claro, guay, idiota, Qué interesante. ¿no? Cobraba 25 dólares por ocupar un lugar en la, en la cola más adelante. el tipo se colaba en la fila mientras uno esperaba dónde está el camilo ahora estoy al lado del señor el no. cola. ¿Qué te dice ah, el cola? Del, del cola? Me dice... <risa> no. No, no, no, no, no, no, no, es muy cochino <risa> es decir toda so pizza, pero no, era un chiste me le hizo muy en nuestra Leisa sección. Ley hizo no. sí. No. Ah, lo ¿no? que no se puede, no. se puede no. No. Lo bacán es que el tipo no tiene trabajo estable y él se cola en la fila sí. por... <risa> Imagínate, Igual el hay iPhone un La manera de redactar o sea, la noticia o sea, de Narly fue muy... No, muy que sí. fue, fue, bri, fue muy breve porque era mucho... No te el tamaño la, si lo pueden ver después <risa> en Twitter. Sí, verdad, sí? Hay, una, hay nada, nada más que cuatro párrafos, ayer. Yo, yo hay, sí. hay cuatro párrafos y lo resumí en cinco palabras. Y lo pero. mejor que abajo viene la noticia de cool Leo. Sí. Fue lo mejor de la, de <risa> la noticia. <risa> pero el tipo era un inteligente, un, un crack de las pymes. Simplemente eso. Imagínate, tienes que ir al pan, pero no lo sé. mandas a él primero. <risa> a lo mandas a él tres horas antes para que te compre el pan caliente. Calientito, Nina, sí. Podría comer. ser bueno para la finanza de esta universidad. Para la ejemplo. finanza, sí. para ir a un concierto. Él va y se, y se cola por ti, ¿cachai? Para ir a tu clínica también. Para ir a mi clínica. Sí. También pero sí, y y en la, en la clínica. clínica. Sí, y aproveché de hacerle pero una guagua a él también. A él, sí. a él? claro. ¿Por sí. qué no? Dos por uno. si sí, él se cola. O sea, que no, no sé qué decir al respecto <risa> que decir que es una muy buena noticia Es una, muy buena noticia. Es una excelente noticia Gracias Gabriel. Manuel gracias y al licenciado. final dice que es un sinvergüenza en su máxima expresión o sea, la El tipo es la vivo la... ¿No? Es terrible de vivo Eso no sí, es, sí, es, es vivo más Nosotros lo tratamos mal pero él no, no la pega a todos sí, Él es más inteligente que nosotros Pero debería, si que tan sinvergüenza Debería estar en otra área de, de los negocios Como por ejemplo la educación Haciendo cola, sí. en los haciendo cola en la ocasión. En el sí. ocasión. Sacando papel en el registro civil también. También. ¿Sí? ¿Por <risa> el registro civil? Okay. Imagínate. Para tener como 3 meses más útil del mundo. Ahí le tenéis que pagar como 3 millones de dólares. Para sacar un papel. Bastaría como 3 meses el tipo en el registro civil. Sí. ay, ah, Dios mío. Que sí, Y después llega y dicen que lo vais a sacar por internet. Más encima. ¿Te pasó? Sí. No, no. Gracias, ya no me ha pasado. Pero un amigo que sí sí le pasó. Ah, hace la típica, no, sí te siempre, pasó a ti. Siempre... No, sí, eso no sí, es honesto, se ven esto. Bueno, a mí le pasó, no, sí, claro. A un amigo, un conoció a una tía. Una tía, ¿Cachado? no, una tía mía le pasó. Mi abuelita. ¿Viste tú? Mentira. Mi abuelita. Mi abuelita le pasa de todo en realidad. a Mi sí, abuelita de 80 años que está postrada en la cama fue a sacar un papel y que la cama tiene ruedas. Vamos con la próxima. No. ¿Ah? no, no vamos con la próxima No, no ¿tiene, tiene un tema Porque yo no quiero, ¿por qué? ¿O no, no, no, no, no. Un tema. vamos con la próxima sí, van, <ríe> Lo condenan a 13 años de cárcel y olvidan arrestarlo Mike Anderson intentó asaltar un restaurante en el año 2000 Y por ese hecho fue condenado a pasar 13 años en prisión Hecho que jamás se consumó, pues las autoridades jamás lo detuvieron Mike Anderson, quien actualmente tiene 36 años, fue sentenciado y puesto en libertad bajo fianza en espera de una apelación Cuando la apelación falló, se le dijo que esperara instrucciones sobre cuándo y dónde presentarse para comenzar su encarcelamiento. Las instrucciones jamás llegaron. <risa> Qué conveniente. Otra noticia muy interesante. Bueno, a Karadima también se olvidaron, al hijo de Carlos Larraín también. también. y así. No, y que esto, el tiempo pasó, Michael realizó su vida normal, se casó y tuvo cuatro hijos. <risa> Creo eh, que él de la del equipo de fútbol sí, de la, de la el ciudad. Su, oh, comenzó a trabajar como carpintero y se volvió entrenador del equipo local de fútbol SOT. Sin embargo, un día, casi tres años después, el equipo SOT llegó a su casa a detenerlo y ahora permanece en la cárcel esperando la decisión de un juez acerca de si continúa con su sentencia original o tendrá una nueva. Pobre. Bueno, lo, por lo menos lo metieron preso. Pero es que está. Pero adelante, igual metió preso. Ver, <risa> otras cosas. Y una, una de esas. Oye, pero el hijo de Carlos la no hace nada. Él hace cosas buenas. Sí, pero como sí, por no ejemplo... Bueno. Y cómo olvidar también. Darle ¿no? plata a la gente y matar ah, gente. Claro. Es súper bueno. <risa> sí. Como sí, que claro. le paga para morir. Jugar GTA servido real. Claro. Un sí. <risa> sí. juego de relego Claro, sí. servido real. Ahí. Oye, María José nos dicen... Oye, que hablan estupideces. Eh, ¿Son las noticias, viendo Cambiando no la palabra. Entre comillas, estupideces. O ¿Son sea, las noticias, no. Nos pueden tuitear, cierto, arroba grupito de mierda. Y saludo, saludo a María también. José y a todos quienes no es Quintanilla. Escuchan. Sí, a María José Quintanilla. Ya sus dos cuentas de Twitter más que están a la comentando. abuela, la abuela. A la bola. A mi papá que viene a Santiago hoy día también, ah, pero ah, no van a escuchar el programa tampoco. Ah, entonces no. Entonces no. <risa> <risa> A la noche capaz lo, lo escucha. Es posible. Ah, verdad que lo vamos a transmitir por. En streaming. Póngale. ¿Por dónde? ¿Por Pongale. dónde qué radio, ¿Cómo se llama? Póngale. Póngale. Mira, póngale. Vamos a, tirar Va a publicar el, el Twitter, link eh? en el Twitter. Por Twitter, claro. Y en sí. el blog Pongale. y en el, y en el fotolog. En el fotolog, en el Camilo fotolog donde Camilo dijeron que era muy buena onda y que tiene unas fotos prohibidas por ahí que le Sí, no busquen mi, mi fotolog porque no tengo fotos. Sí, sí, no. no pongan en el link en No pongan Google. en Google Camilo Areva los fotolog. Eh. No, no sí, pongan, no pongan en Google. No pongan fotolog. Rubén Darío y busquen en las imágenes, porque ahí yo no salgo. No haciendo morisquetas. No Yo no salgo. Es de hecho un amigo mío. No pongan en Google chémale. No, no. no pongan en no Google busca son, son los consejos que el grupito de inmigrantes les da a ustedes claro. todos los días. No lo mío. haga en su casa. No sabe. pongan en Google, en Google Google con lo No lo no po no ponga en Google en socorsi. No. No, eso Socosi Corbata Corbata, no, lo ponga, no, lo ponga, no lo ponga nunca sí, Tampoco pongan eh, dilomanal y herpes genital, tampoco Tampoco ponga esmegma. No, pero ya tampoco, pilucho, ¿no? Es... No, pero pero tampoco... Y tampoco ponga eh, eh, Don Francisco Pilucho Porque yo lo vi y no me gustó <risa> Y la gente que está almorzando ahora probablemente no Así que vamos con una canción para olvidarnos un poco de ese sí, comentas que tenemos Vamos con Molotov, esto es eh, Cero Bueno, Certo <risa> Es el mamarrado, come cacahuates, pide pizza rain, pero no evita sus cuates En esa escuela le aportaban, él come quesadillas, se comen los melones sin quitarle las semillas Es el marranete, se atora en el retrete, cada que lo veo es una foto diferente Se mira en el espejo, se pone concernado, se quita la playera, es un tamal mal amarrado Cerdón Io mi sa No me llames mi sa No me llames mi sa No me llames mi sa tanto le piace la pasta se mette tagliolini debajo de sol manda incontrarlo tin ladini Pasaba alegrito, cinturaba choco a causa de las bembelas, del los ricos pambazos Este cerdo bufarrón, tiene dos potentes brazos, al loco se lo echó Con todos sus huesitos por la fuerza que le da millón y medio de gasitos Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo porque se seguía comiendo bocadillos de medio kilo Me gustan submarinos, le gustan chocoroles, hace agujeritos pa' matar a los frijoles La querida delima, con mentira de matos y no le llega a su cosa de la estación de ricolino Cerdo, no me llames cerdo No me llames Cervo Cervo No me llames Cervo Cervo No me llames Cervo Las cositas, mamitos, papitas Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles Y que los veo a todos tosiendo ¿Qué pasó aquí? Llegó a Nico Márquez por eso Oma Oma Es que está terrible, buena Cuéntenme que yo no... No sé qué está pasando acá Me fui y... Escuchamos música Tiramos unas tallas Llegamos a los fans de Yo no, no quiero ser pesado, ¿ah? ¿eh? Pero, ¿qué tiene, que leer la, ¿qué tiene que leer la noticia? ¿Qué la tiene que leer? Yo... yo. ¿Yo? Seba, y después tú. Sí, ah, yo. ok, ya. Dale. Oye, soy es pesado. Volvamos a la temática, por favor. ¿Qué ya? Pesado, tonto pesado. Anda a costarte. Volvamos a la temática, por favor. No es que haya experiencia acá, ¿eh? No? Esto es una mera Es una, es una, es una actuación Casualmente sí. no me acordamos de esto. Un amigo lo fumó Exacto Un amigo no Es que contó. mi tía A mi tía le gusta Mi abuelita <risa> mi fuma cuando está sí. Un chocolatero fue detenido en España por elaborar bombones de marihuana Ah bueno Son ricos un genio, Los queque, ¿no sí. han probado? Sí. Es un genio Un maestro de chocolatero fue detenido en España tras ser acusado por elaborar bombones de marihuana y setas Alucinógenas No, setas Zetas, Fetas No sé qué Alucinógenas con la forma Del escudo de FC Barcelona Del bar oh, yeah. Para una red De distribución de drogas inversión Mira tú, eh. Según informó la policía en, el, en la operación Desarrollada en la provincia de Alicante Fueron detenidas Otras ocho personas <risa> Algunas de ellas encargadas de ingresar los beneficios obtenidos en cuentas bancarias de España y Colombia. Colombia de nuevo metido no en no. la droga. Grupito de miércoles, ¿sabes qué están transformando en un programa si no es sexual? Es, es de droga, marihuana. Es de es droga. De droga. ¿Sí? El programa de los solteros codiciados de esta universidad es de, si no es de sexo, es de droga. Exacto. ¿O o sea, es... ¿Eso quiere decir que somos calientes y drogadicto? Sí. Sí. Probablemente. Juventud claro. de éxtasis. Ya. <risa> <risa> <M> <risa> mientras que otros se dedicaban a la redistribución y posterior venta de la droga. Los bombones elaborados por el maestro chocolatero, especializados en hacer el típico dulce español conocido como turrón. Turrón, o sea, que es duro, que te saca tres muelas. Turrón, vinculado a droga. Turrón. Sí, turrón. Eran distribuidas por de Alicante, Valencia y Bogotá, Colombia. Bogotá es. Colombia. Si sale Colombia en temas de droga, no, en realidad no sale Bogotá, pero yo puse Bogotá <risa> porque es droga. <risa> porque hay que ponerlo. Con droga. Con droga. Sí. En vez de Colombia, con droga. Gracias. fue una un ataque no sé Camilo. literatura. ¿Qué puede decir? <risa> ¿Ah? <risa> no, no padre, no. No, ya, unicornio, eh, sal de ahí. <risa> ¿Dónde estás despachando Camilo? Ah, no sé. No, no sé, de... loco. Siento que la tierra se mueve. ¿Oye, qué dice la Melisa? ¿Ah? <risa> ¿Qué dice Melisa? <risa> la veo más arriba. <risa> la veo volada. Qué sé yo, loco. loco, qué sé yo. A la Melisa hay que bajarla. <risa> Ah, Dios Dios mío. Sí, un Parece saludo no a la Belisa, alia Globo de Helio. <ríe> un saludo a la NASA que le va a mandar nuestro mensaje a la Melissa <risa> en su próximo viaje a la Luna. ¿Se la vamos a mandar vía Curiosity un mensaje? Curiosity, a... sí. sí. Ay, Lo más seguro. Ay, ay, ay. Eh, yo no sé qué decir, porque... no, pero él hacía chocolate alusivo al. Barcelona. Chip, ¿no? imagínate acá en, en los del Colocolo así, ¿con qué serían? Con puro porro, así <risa> compacta. Compacta, con un nevado, compacta mezclada con, bueno, con harina. Los, los de la U también. Sí, ¿sí? los de la U todo. Oye, No, no. Oye, no, pero no, los del ¿no? Colo tienen ¿No? vino, tienen tenía lápiz de cripto. Sí, sí. <risa> colo Colocolo sí. móvil, Colocolo. No, Colocolo móvil, tengo colo cachai. Eh, ¿cuál más? Que te, que tenga chocolate después de eso. Bro. Sí, eh. pero el Colo. Sí. Sí, pues, sí pues, el chocolate con pasta. Ya en Colombia la han hecho. Chocolate como. Qué decadente, ¿eh? con ¿También podría ser No, porque te quedáis pegado, se te queda pegada la mandíbula. Pero dime te hay chocolate con. Con neopreno, no sé algunos. Felipe, gusto? como que estáis pegados. Sí, estáis. A lo mejor estáis volado, comiste chocolate. Fuiste el informante de nuevo. No eso, <risa> eso es otra historia que no quiero. Ya la conté, no quiero contarla de nuevo. <risa> ¿Ah? no lo fui, pero ya volvió a ese programa. ¿Ah? Lo menciono porque tengo compañera, ex compañeras de sí. universidad que trabajan ahí saludos a la Y estaban preocupados chica. cuando yo me curé allá Pero fue la única vez que tomé alcohol así, de esa forma y terminé mal Claro Porque canapé ese día era muy poco televisión que hasta así normal. Es que sabía que el, el problema es que estaban grabando y estaba hablando Marcel Cloud y yo quería puro reírme y estaba mirando por una esquina donde estaba la pantalla así para que no me filmaran riéndome. Y estaba así como tentándome la risa. Y la cámara pegada en tu cara así. Claro. No, es que está al fondo del estudio y después estaba eh, Israel y con Israel te da sueño. Qué bonito es Israel. Ese me pasó la cura, era con Israel. Sí, es sí, horrible Israel. Sí, horrible. Habla igual que Eduardo Frey. Te da sueño. Uy, fue fueron prudonio Fue va chistoso. shot eso eso eso eso qué? Toda la que era una vez mi viejo trabajaba en la moneda antes cuando estaba Frey y Frey me mandó una foto autografiada. Ah, ah, qué lindo. Y le mandó sí, Y aparece Eordo Frey con martita la, la radiochea. Autografiada. Porque no, porque es buen mozo. <risa> es muy lindo. Es muy <risa> gracioso. Son son lindo. Son como esos azul. un saludo. ¿Tú te sirve algo la foto, no? No, ah, ya. no tengo guarda por ahí De hecho, todavía no la puedo vender en la feria Todavía no la puedo vender por sí Oye, vamos con la siguiente sí. noticia, please eh, Ese es Felipe Colos. Yo no los quiero preocupar ¿Sí? Porque um, Porque sí, ahí está eso Yo no los quiero preocupar, quiero que se calmen un poco Porque la siguiente noticia Me calmaré Es trágica Con esta música de los Yuntas de fondo oh, Hace Nico, muy dramático El, el Nico comiéndose canibalismo El Nico, ahí. Nicolás Márquez eh, Parte de la radio canibalismo. Está comiendo Una torta de chocolate sí, Cuidado con cuida los dedos El <risa> tipo es muy moral No, creo que se pintó los dedos con corrector antes. <risa> no, era con amor era con Nico amor. que tiene cinco batones en su mano <risa> Cinco en la otra <risa> oh. Bueno, la noticia dice más o menos así. Juegue. El mundo no. podría quedarse sin chocolates. ¿Qué? ¡No! Igual no me gustan. ¿Me acordé? Fuera, fuera de acá. Fuera acá. Me, Fue. ¿Me acordé? ¿Me acordé <risa> del capítulo de Boa Esponja cuando salía el, el pescado gritando chocolate? Chocolate. El sí. Chocolate. Dice así. El Según los expertos, la ¿Ah? creciente. Eh, Smithy, eh, Smithy Weberman eh, Jägerman Jensen. Él es el número uno. Hoy se lo aprende de memoria <risa> ¿Cómo <risa> ¿Cómo Camilo, juegue Dice, eh, según los expertos, la creciente popularidad del chocolate en Asia Particularmente en China Significa que los agricultores necesitan eh, ayuda para cultivar más semillas de cacao Lo que significa que en un futuro, como el 2020 más o menos Podríamos quedarnos sin chocolate en el mundo mm, Sin chocolate mm, para sus, mm, sus queques con marihuana Para los huevitos de pascua no, para, la, para las tortas de cumpleaños Con marihuana Para los lo, lo, eh, pastiles Con, con marihuana, marihuana. Para los batones. Con marihuana. Para las tortas. Con marihuana. Con marihuana. Preocúpense. Pasta. Porque el chocolate va a desaparecer. Tán, del mundo. Tán, tán. ¿Quién lo dice? Para una, ma no una no mano <risa> no Con Leo. Con Leo lo dice. Con <risa> con <risa> <risa> según eh, Daily Mail informa. De lo contrario, los fabricantes se verán obligados a utilizar menos cacao en sus productos o a ofrecer a los consumidores tarjetas de chocolate rellenas con nueces y frutos para compensar la escasez del cocholate. ¿Cómo...? ¿Cómo? ¿Cómo le afecta esto a, al... a Boca? ¿A boca? <risa> horrible. Es <risa> <Sí>, horrible. <risa> Ustedes se están riendo y yo lo veo eh, estos tres progrejitos. Cuéntanos las consecuencias que tendría esto para la sociedad eh, moderna. No tiene consecuencias, esta nota no tiene nada. No dice nada. esto Dice que se va a caer el chocolate de aquí al 2020. Vale. es como la canción de. de vamos a se ser más amargo, dice Nicolás Marque. Que, va, que vamos a ser más nada, amargo. Nada, nada, oh. nada. Nicolás Marqués me lo dijo. También ha hecho Él fue el fame. Super fome. Pero Camilo, cuéntanos, ¿qué, ¿qué? ¡Nada! Eso es, que ya no hay chocolate. Yo creo que si se acaba el en chocolate el va a ser una pena porque le Pero, da alegría a todo el mundo. No, imagínate. Ten en cuenta que nos venimos comiendo chocolate hace rato. Lo que nos venden en el negocio es pura grasa. Es como que, no Por sé, le, le, le escarban un poquito el sobaco, un chancho y ahí con eso Ay, hacen chocolate de negocio. Un batón, no sé, sí, un tabletón con grasa de chancho. <risa> bueno, la cuestión es que después, ¿cierto? Si sacaba la. Voy a omitir esa comentaria cerdo. Eso pero hecho envuelto en grasa. Claro. claro. La cuestión es que si sacaba el, el cacao, ¿cierto?, en 2020, ¿Y van quilombo? a sobrar productos como eso por los productos sustitutos. Pero es ¿Por cacos, culpa sino... de quién? De los chinos. Los chinos, pagarían los chinos. Pero si, si el, el sin alma. Si los batones lo sacan de los chanchos, el quilombo, ¿de dónde lo sacan? Oh. Imagínate, estás. Eh, Quieres polloviar con, con una mujer de un diabético y no tienen chocolate, ¿cómo lo haces? Toma, una piedra. No tengo chocolate. Chupa una piedra. No. Soy pobre. Claro. ¿Por culpa de quién? De los chinos. Como siempre, los chinos. Yo creo que mi vida caería en un vacío existencial sin el chocolate. ¿Tú regalas sí. chocolates, Camilo, a tus novias? Obvio, a toda la gente que va a mi consultorio, yo le regalo un de chocolate y una guagua. ¿También? O sea, eso ya es suficiente. Por tu culpa también se está agotando. O sea, el chocolate. le hago la guagua y me que quieren es que le den chocolate y se jodan. No le voy a hacer eso. La guagua sí A la guagua Ahí sí Pero a los demás no Chocolate quieren ¿Por culpa de quién? De los chinos <risa> Como siempre ser Horrible En algún momento Maldito chino el foco Maldito la, Sí, que foco alguna vez <risa> Oye, vamos con una canción ¿Con eh, Sí, pues Vamos con Con Marihuana Esto es Arctic Monkeys Con I Bet You Look Good On The Dance Floor Con Marihuana ah. señores, estamos de vuelta acá en Grupito de Miércoles Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás Acaban de escuchar a los Llaneros de la Frontera Con la canción llamada son. México Lindo ¿Sí? eh, Alberto Plaza de Fondo Un hombre que usaba libros de rimas Para sus canciones, si ustedes no lo saben Y hizo un musical de su obra Música, muy más. Por lo demás. Sí. Los chiquillos fueron también Camilo, Manuel y Nicolás Márquez, que está detrás. Y con lo único que gozaron fue con las piernas de Denis Rosenthal. Sí. Desde que te digo, dormido? mi hijita rica, si te pido en la calle, <risa> vas a ser mía. Pero, pero de forma amable, ¿cierto? Yo no soy alguien le que te ofrece una guagua. Te una guagua. Con Gracias. todo respeto. Quizás dos. Quizás dos, si tú quieres. Tres. Y te regalo un chocolate. Porque todavía queda. Oye, eh, la próxima noticia la presenta Manuel. y es bastante en particular con esta música de fondo lo que pasa cuando dejas que internet elija el nombre de tu hija hace un tiempo Stephen McLaughlin creó un sitio web donde invitó a desconocidos a darle un nombre a su hija próxima a nacer a través de Name My Daughter y las cosas funcionaron bien o sea nombra mi zapato <risa> hace la traducción a ver, <risa> nombra <risa> a mi cabro chico <risa> y las cosas funcionaron bien Cientos de miles de personas participaron en la curiosa iniciativa, proponiendo diferentes nombres para la bebé, que nació este 7 de abril, según informa el Huffington Post. El nombre Amelia iba ganando, pero después de unos días de ardua batalla, ganó Tulu Alspark. Sí, sí, Alspark. Tulu Alspark. En referencia a la entidad ficticia creada por el autor de cuentos de terror, H.P. Lovecraft. La familia, sin embargo, se adjudicó la palabra definitiva sobre el nombre de su hija y terminaron llamándola Amelia. <coughs> la información la comunicaron a través de su página web cuando nació la, ni la pequeña niña. O Llegaron también otros nombres como, por ejemplo, Elberga Larga, Armando Caza, El Sapo y María Dolores del Horto. ¿De ¿Eso lo dice la nota? No <risa> es chiste. De la nota. También. No sé, ¿no? Qué horrible <risa> <risa> sí. o sea, Aquí me acuerdo de todos los nombres De todas estas esta notas que siempre se hacen a fin de año Con los nombres extraños De hecho me acuerdo de la denuncia de discriminación Por parte de Shakespeare, Mozart, Armstrong sí, En las increíble. pasadas elecciones Qué hermoso nombre eh, es que... Bueno y aquí nos metimos algunas publicaciones de momento Con nombres bastante particulares Como por ejemplo Disneylandia Rodríguez Juárez de, Debe ser de México O de algún país centroamericano Disneylandia Disney, <risa> <Ahí, risa> Adolfo Hitler <risa> Flores de Valgas Ala Y <risa> ¿Eh? e Barbosa Melchor ¿Y email. Claro Melchor cuando le llaman a almorzar venga, pero cuando es chiquitito cuando el hijo era chico, jodido, chico, el jodido, chico <risa> venga a comer <risa> venga a comer Melchor Oye Melchorito del tiro Melchorito ven a comer venga a comer Melchorito También otro compadre que se llamaba Rocky Rambo Quispe Mamani Ah, ese es peruano. Muy, muy rodo Un luchador. Muy eh, James Bond Coquinche. güey. <risa> Le las caras los. El hombres. clásico, el Jump Clock, Alejandro. Jump... Eh, Venezuela, Venezuela Libre Socialista, Marcano Vázquez. <risa> <risa> sí, <güey. risa> eh... Chile, Oasis no, Fénix. Oh, qué, qué, qué raro. raro. Podría ser al grupo también. No también. Sí. Claro. Jesucristo Hitler para Celso C. Montoya González. Vos. Eh, uh -huh. Christmas Day, Ballam Coyote <risa> Rolling Hendrix, el compadre <risa> Al Power Martínez Romani Con Max Power sí, sí. No, sí, varios Y hay, hay otros también Que se pusieron Nombres tecnológicos Hay gente que se puso Ami, Dana, Apple Apple Pero, Guadalupe De hecho De hecho el vocalista Apple, De Coldplay sí. Al hijo lo nombró Apple Claro Por si, la, la compañía un... Pero cuando chico chicos Apareció claro. una pequeña manzanita la... No, de verdad Sí, es un chiste Por ejemplo, La rojita era pequeña la... La... La... La hay, Le vamos hay a ponerle manzana Le a ponerle Le hago ponerle Hay niñas Hay niñas a las Que le pusieron Wasabi Wasabi Igual pega McGregory Ma Magregory. Axel con H eh, Razor, Lack eh, Justin, pero así como Nigel con Justin Bieber, sino que mal escrito Goku también oh, oh. Barney pero con Y Chuck Norris también, hay un niño que se llama Chuck Norris según The yo, yo tenía no un Yo con... tenía un conocido que se llamaba Anakin oh, era, era, era, el hermano, era el hermano de un conocido mío Que se llamaba Obi-Wan no... El amigo Skywalker Darder Pérez. También fue cool Cobain Espinosa. Ojo que en algunos registros también está Samsung, Zuckerberg, Clickman, Mouse como nombres. Wishing Jandel, no deja. Wishing está we lleno. Wizin Jandel y Jostin también debe estar <ríe> más de alguno. Yostin, sí. Dragon Ball Chandel también. y le echas sí. es a. Que Imagínate, eh... Dragon Ball Pérez, por favor, acercarse a No, no y lo no. peor es que los apellidos son como Oye. super penca. Sí, para un... el nombre. Oye, acá en la revista del sábado salió un reportaje extenso y profundo. Acerca de una empresa, en ni que hay acá de las presas, no las empresas, de las presas. Bueno, el tema es que el tema es que una mujer le puso a su hijo milver dólar porque le gustaba la plata. Pero mira. Milver dólar. Milver euro. Es que si ve crecer el, el a, a, al dólar, Milver. No. No. No. No. no sé. Milber, Milber que si queda si aliciado al final después el, el dólar se estancó. Claro. Sí. qué mal No sé, puede ser. ¿Cómo le pondría un nombre? El nombre más extraño que le podría poner? yo le pondría Violeta, movimiento sísmico, amago de incendio <risa> y jefe de piso. <risa> Lo acabo de leer en un papel que está acá en el pared. ¿Pero, Pero imagínate ¿Qué Violeta, amago de incendio, movimiento sísmico, jefe de piso, Arevalo. ¿Sí? Hermoso nombre. Podría ser. derrame de químicos también podría ser. Estoy leyendo un nombre acá que se llama You City. Yo podría colocarle comunicación estratégica. No. Porque le pegáis y no tenéis remordimiento. No, por favor. No sé, favor. No sé. <risa> oh, Dios mío. No sé. ¿Qué otro nombre podría ser para un hijo? Pony Salvaje. Rosa Melbustos. WhatsApp. WhatsApp. De hecho, creo que había un niño que se llama WhatsApp. Facebook. What? WhatsApp. Whatsappito No sé Deber matar algún face Un fotologo Por ahí No debe ser de extrañar Ex ex Guión bajo Guión bajo El chavito Arroba X Xvideogome Brazers Pérez Pérez Yuyis Pérez Porn Areolo Hub ¿Por qué no? .com Uno puede hacer lo que quiera Con su hija Es mi hija la voy a llamar Rubén Blades Papá Es uno Bang Márquez Algo así Sí Rubia no, no, 17, sé. Camilo. Haré Lo voy a llamar Tiro de Gracia, Decisión, <risa> Intro, Pincel. Qué buen disco ese. ¿eh? Muy buen disco. O sea, no Es que estamos revisando la discoteca para no para nada. Oye, No, Vamos no, con la última noticia porque después vamos a irnos <risa> a la vez. Eh, Se llama ¿sí, Chocolate. ¿sí? Eh, no, es una noticia que no la tengo acá. Pero la tengo que leer yo. Pero va a llegar. Porque la pauta a... dice Expo Min Califa. Viene volando. Y llegó. Mineros Califas. Qué hermoso. Y llegó volando. Algo tan, algo tan raro que sean así ellos. Mineros Califas, Cabaret ofrece sus servicios para atender a las delegaciones de la Expo Min. En el vespertino La Segunda se publicó un aviso del Club Platinum, club de chicas o para caballeros, donde se ofrecen sus elegantes servicios a las delegaciones que visitan Chile en la Expo ah. Actualmente se realiza en el espacio resco entre este 21 y 25 de abril. Traducción del aviso. Platinum, el único club de caballeros de 5 estrellas... Sin ese Con clase distinguido para atender a las delegaciones Que visitará nuestro país Para participar en la Expo Mino Camilo, tú que estás en terreno Allá en Espacio Riesgo Venga, ¿Qué nos puedes decir? y mire a la mina tajo abierto <risa> <risa> es <un> buen eslogan <risa> ¿Y cómo es la vista allá, Camilo? Cuéntanos Desde el tajo abierto es grande ¿Es Bastante profunda? Grande y es profunda Sí. Sí, ¿eh? Oh sabes que me acordé no es que sé que mejor no lo digo porque me acordé de, de esto del de Tajo Abierto de, de una comadre que falleció en verano que es una célebre fue, fue célebre personaje de verdad de momento, la Curnicova De hecho fue todos quedaron marcados con con lo del, del hecho de ella fue sí. muy free que esa cualquiera. Y se sí. le veían a la mente cuando dice Tajo Abierto eh, ¿Sabía, como, ¿sabía que con La Curnicoa vivía en mi zona sí ¿Qué zona? ¿Qué zona? No respondan, no respondan. ¿Qué suena? De San Antonio, de la boca. ¿De qué boca? No, no sé. Pero... Oye, ¿Y? recordemos que ¿Y? ya es puerto, ¿eh? Ojo. Sí, pues de puerto. Chora. Chora de puerto. Chora de puerto. ¿Y alguna anécdota? No, igual fue súper penoso el funeral de ella. Así como. Que tenía hijos de mi edad, entonces. Sí, de hecho el hijo leyó carta en el funeral. Sí. Pero sé si es que olvidemos eso porque se están poniendo muy trágicos. Sí, es que, ¿tú una noticia es que, que es esa igual, noticia fue súper paloio. ¡Sigámoslo! Sí, sí, pues fue Ya, Pero no la molesten más. Ya, Camilo, cuéntanos cuéntanos no, en, cuéntano en terreno. ¿Qué más ves allá? ¿No? no, no ¿Hay algún líquido en el aire? Eh, ¿Polera sí, mojada? Se siente una tensa calma. Hay un éxodo masivo hasta este lugar De mineros De mineros. Disculpa, yo veo harto minero aglomerado aquí en la puerta, Camilo Veo muchos hombres eh, que están parados en la puerta esperando entrar al, A la mina de tajo abierto ¿De Al tajo abierto. tajo abierto Oye, pero no. que, que los mineros vayan a las minas no es raro Pero que vayan de nuevo ¿no? Que <risa> ¿No vayan de nuevo con, con dones, ¿no? Cada uno tiene, una, tiene su picota en la mano Pásame, tío, Dispuestos a picar el tajo abierto Más en medio dentro de la mina. Desde la mundo, min. ¿eh? Camilo Ay, vale, vale. Adelante, estudios. Gracias, Camilo. O ¿Sabes qué? Las la noticia tiene dos párrafos, entonces quiero subir eh, así como en el aire. Voy a buscar algo si encuentro más por okay. mientras que ustedes estén Ok, rellenemos con ¿verdad? nuestras historias. En nuestra sección, rellenando, rellenando la noticia. de miércoles. Tal cual. Para, pa, tin, tu, Puedes enviar tú, un mensaje de texto al... No tenemos número. No, pero nos pueden titear a robar Grubito de mierda. La noticia tiene esos dos escuchar. párrafos que estaban ahí en la boca No tiene más. No importa, pero nosotros le vamos a invitar a un final. Claro. Pues ahí. Pero, pero ¿sabes qué? Está en inglés la noticia. Así que, ah, yo imagino ¿la que igual leer? Es, es carne ah. de selección. Sí, no, no, es, no, no es cualquier cosa. cosa. No, no es charqui. No, no es charqui. No es charqui no char rico, es de calidad. Vamos a echarle el charqui gun. Camilo. Oh. No, yo pienso que lo dejemos hasta acá nomás. ¿La igual explica? ¿Y vamos a almorzar? ¿O no? Sí, ¿O no, podemos ya seguir? Yo la metí, no hambre en podemos, nuestra sección. Podemos seguir. Fracasando con el programa. Faltó que Fracasando yo hiciera la pauta hoy día. Con la noticia. no me di mano hoy día. No. Fue Camilo, fue Camilo. Yo lo vi y lo estaba haciendo y nos preguntan a nosotros. Lo ¿Qué siento. es mejor que nos preguntar a nosotros cómo es la pauta? Sí. De hecho, por eso fracasaste. Che. Bueno, será entonces hasta una próxima. Ni siquiera nos vamos a despedir. No, Manuel Silva, ¿sí, ¿algo que decir antes de despedir el programa? Por favor, rellénate. Quedan 7 minutos para mandar saludos. No, bueno, porque eh... también tienen que alistar si salir. Sí, pues ahí hacemos como 15 minutos ya en <ríe> sí, entonces, toda la historia. No, eh, eh, nada, muchas gracias por escucharnos. Disculpas públicas por el. ¡Ah! Por el bodrio programa que tuve. Oye, podía. fue. yo escuché ah. súper bueno! Porque yo hice la pauta. <ríe> sí, no si fue no me lo toque, nada. ¿ah? El programa estuvo Excel súper bueno. Estuvo más prendido que vos, <ríe> ¿cachai? <ríe> ¿algo que decir? Que un amigo acá. No. Saludos a Gonzalo Cáceres. No. Eh, ya bueno, José está atravesando un momento difícil de salud. atravesando. Sí, yo se lo atraveso también. No, ah, no mentira. Ya. Nada. Camilo Arevalo ¿no algo que decir. Nada, un saludo a la gente que nos escuchó, a la gente que disfrutó de la pauta que yo hice. ¿En los caballeros sí. que están detrás de acá? Eh, no. ¿Alguien no. como ella, por ejemplo, ¿no? Ah, un saludo a ella, que no sé cómo se llama. Pero le le puedo inventar un nombre. Está rojísima. ¿eh? Un saludo a ti, Rosa Meltrazo No <risa> <risa> sé cómo se llama, po? Tengo que inventar un nombre. Esto es radio. Débora. Bueno, ah, yo quiero sí. darle las gracias a todos quienes estuvieron acá A quienes controlan este programa A Camilo Orevalo por la pauta que hizo hoy Con sí. mucho esfuerzo y cariño pauta. Esas pequeñas Qué grandes pauta. cosas que nos llevan a triunfar no, no. Será hasta una próxima, escúchenos en Tumblr Grubitodemiercoles.tumblr.com En Twitter, arroba Grubitodemier Y a la noche en... Cele. todavía no estaba comprado el dominio, Pero vamos a ir para allá Así que bueno, será hasta una próxima a el link rr, en Twitter. Rr. Besitos Chao. Adiós Porque queremos crecer junto a usted. Radio Santo Tomás. Lo invita a participar de su señal online en el sitio www.ust.cl Radio Santo Tomás. Sale al mundo.